mow mow mow mow mow mow mow mow Mendi ikusgarrietan galtzen diren erriskak Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak Kurutze ortodokso edo katolikoekin Meskiten minaretekin Partizanoen omenezko goroigarriak Izargorriak eta ez ezen herrialde errealde batetik gatoz. Digarren mundu gerran partizanoek, eta nazien atzaparretatik askatu zituzen, nurraldetatik gatoz. Nobizadeetik, Eskopiaetik, eta lukatik: Zagrebetik, Tetobotik, eta Uzitsetik. Esplitetik, Saraiebotik, eta Pristinatik. Mostarretik, Titogradetik, eta Kaninetik. Bukoarretik, Julianatik, Belgradetik, eta Beste Amaikatzoko balkan darretatik gatoz. Let's go. Tez laur gara, gure kultura paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko. gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kilorariez hitz egiteko. Eta behar badare, gure Aita Amen etxea defendatuko dugu 19.2022an, Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak, tez laur <tusurra> Dober večer. Gabon eta ongi etorriak Tesla ordura, 97 FM irratiko Balkanetarako leihoa. Trina Zubia Kultura Elkarteak asteartero haueko 10etik 11etara Balkanen berri ekartzen dizue eta e, gaurkoan ere hori egiten saiatuko gara. Naiz eta apurtxo bat aldenduko garen Balkanetatik, izan ere gogoratzen baldin baduzue gure azkeneko irratsaioetako batean, Josemiri egin genioen elkarrizketa, Budapesten bizide Madrildar bat. Orduan, agindu genizuen bigarren parte bat izango zuela elkarrizketa horrek, eta gaur hori sebera ekartzen dizugu. Gogoratu, elkarrizketa gaztelaniaz azdala, baina esan bezala ez galdu izan ere oso interesgarria baita Josemik gaur kontatuko diguna. Disfrutatu! Josemi, muchas gracias por por estar con nosotros otro día más. Gracias a vosotros por invitarme y buenas noches. Buenas noches. Hoy queríamos hablar de la Hungría actual, ¿no? Queríamos hablar por una parte de política y también de sociedad, pero cuando hablábamos de política queríamos hablar de lo endógeno, de cómo, cómo funciona la política hoy en día, cómo está organizada en, en Hungría cuáles son las líneas de fractura principales en el país y también queríamos hablar de su relación con la unión europea ¿no? que ya sabemos que esto ha dado mucho juego bastante sí y, igual y bastante con conflictivo incluso día a día también sí, igual igual lo primero sería vamos a recapitular un poquito y vamos a situar a los oyentes en cuáles son las fracturas políticas más importantes en hungría y cuáles son los partidos principales que hay en hungría y uh -huh sí bueno eh, en primer lugar eh, hay una cosa muy importante y es que eh, desde la equidad del socialismo la situación ha ido cambiando radicalmente no durante los años entonces ahora, la situación que hay ahora es una situación un tanto peculiar que no tiene tanto que ver con lo que ha pasado eh, con lo que pasó hace 15 años por ejemplo o hace 10z años entonces, la situación actual lo que tenemos actualmente es el, el fides que es el, un partido de derechas Eh, conservador, a que se suele considerar populista porque y que bueno, está integrado en el Partido Popular Europeo, que es el partido principal del Parlamento y al que bueno, gobierna con mayoría absoluta eh, en coalición con los con los cristiano demócratas, que bueno, es un pequeño partido que más o menos depende de Tedes. De Eso por un lado, luego por otro lado Eh, el principal partido de oposición es eh, Jobbik, que es de extrema derecha, y que ha iniciado un proceso en los últimos tiempos para, para apartar, al menos aparentemente, a la, a la rama más radical de la, de, de la derecha o de los más extremista, para así poder eh, conseguir los votos suficientes como para darle al salto al poder. Y luego por otro lado hay varios partidos pequeños eh, eh, el principal dios es el partido social de Mord, que no es tan pequeño luego algunos otros partidos que han salido de la debacle que ha habido en los últimos años de, de los partidos pseudoquiistas y liberales que durante mucho tiempo han gobernado juntos y bueno en las últimas elecciones antes de que gobernara fides así que ganar a fides eh, estos partidos estaban gobernando y no sé si os acordáis hace unos años aquellos incidentes que hubo en hungría con Eh, con la gente quemando la televisión y el edificio de la televisión y con incidentes con la policía. Eh, estos fueron en el último periodo del último gobierno eh, socialdemócrata y liberal y después, bueno, las elecciones la ganó fides y estos partidos socialdemócratas y liberales han quedado muy debilitados y eh, quedados en varios partidos pequeños a los que se suele llamar izquierda, aunque se equivocadamente la izquierda porque no tiene mucho de izquierda y son partidos pequeños que ahora mismo son como el tercer bloque que hay, eh, digamos, en contra del Fidesz. Y esto, por lo que respecta a los partidos del Parlamento, pues es más o menos la situación que hay, ¿no? Estos tres grandes bloques. Eh, digamos que los pequeños partidos de, de eh, socialdemócratas y, y liberales suelen suelen participar juntos en las elecciones, o al menos se habla de, de, de estar juntos contra el Fides, contra Fides, aunque a veces no consiguen ponerse de acuerdo. Pero más o menos es la situación que hay. Otra cosa, José Mí y eh, lo que has dicho de fides y, y todos estos en la anterior entrevista te oímos que fides tenía un tenía un programa más proteccionista, sí, sí, sí. pero también más social que los socialdemócratas. socialócs sí, sí, sí, sí. sí, efectivamente si sí, eso es algo muy muy, muy característico de fides de los últimos años que, que a pesar de ser un partido de supuestamente de derechas o de derechas dentro del partido popular europeo en realidad eh, su política su retórica y su política está más a la izquierda que, que la de los partidos sí. socialdemócratas y liberales, que a fin de cuentas, bueno, la política socialdemócrata es completamente liberal en Hungría, ha sido no solamente en Hungría, creo que es algo bastante general, pero vamos, en Hungría ha sido muy característico. Hay que tener en cuenta también que el Partido Socialista es el, es el heredero directo del Partido Comunista, del partido no se llamaba comunista el partido de los trabajadores húngaros cuando cayó el régimen socialista el sector renovador se cambió el nombre y la ideología se convirtió en el partido socialdemócrata o socialista perdón y bueno los comunistas se marcharon y formaron un partido un partido nuevo el partido de los obreros etcétera eh, entonces eh, sorprendentemente este partido socialista después ha seguido unas políticas muy muy muy muy muy derechistas, muy muy liberales, eh, como intentando un poco alejarse de, de ese pasado de haber pertenecido a haber sido realmente el Partido Comunista, ¿no? Y es algo de haber sido realmente el partido que ha gobernado durante muchos años en eh sí. Sin, en, sin, sin sí. embargo, si no me equivoco, Fides en sus orígenes era un partido muy muy liberal tanto en lo económico como en valores, era un partido sí, sí. Sí, digamos, totalmente juvenil medio libertariano de estos que se dice, vamos, de sí. todos, casi casi. Sí, de, de hecho eran las la, eh, prácticamente en la, en la práctica en las juventudes radicales de un partido liberal que luego acabó luego ha acabado en el gobierno este partido liberal con con con los socialdemócratas y en cambio Fides se fue apartando cada vez más más de, de este partido. Eso sucedió en los años 90 fue este proceso y fue alejándose de, de este partido que era su referente hasta el punto de, de de ser contrario completamente contrario ha sido un proceso muy muy muy extraño eh, pero pero si sí, me imagino que, que en parte tiene que ver también con queso que ha habido muchos partidos en un primer momento que luego según han ido pasando los años han ido un poco configurándose en el esquema de valores de la nueva del nuevo régimen húngaro del es régimen este capitalista húngaro que hay y salió un poco configurando y ocupando los espacios que quedaban libres supongo que, que se refiere a eso que, que tiene que ver con eso y el fides pues eh, ha ocupado el, eh, el espacio de que, que había a la derecha de los partidos conservadores que estaba totalmente desacreditado después del primer gobierno conservador tras la equi del socialismo que bueno fue un completo fracaso y que, bueno provocó una pobreza generalizada y un, una respuesta bastante radical de la gente, hasta el punto de que las siguientes elecciones eh, los los socialistas obtuvieron el poder. Entonces, digamos que yo creo que Fidesz lo que ha hecho ha sido un poco ocupar este espacio que quedaba a, a, a, en la derecha con el hundimiento del de la derecha tradicional, pero además eh, ha adoptado formas un poco propias, ¿no? Porque no, no ha copiado este discurso de la derecha exactamente, sino que ha incluido elementos muy muy conservadores, muy sociales, por ejemplo, quizá también en parte porque porque la izquierda, la supuesta izquierda húngara los ha, no, no, no los ha no los ha adoptado, digamos, sino ha actuado en consecuencia. Es que de alguna manera da la sensación que la izquierda húngara o bueno, la izquierda hegemónica húngara el Partido Socialista, o socialdemócrata, ¿no? Eh, sí, sí, Este partido eh, tiene una agenda en lo económico. Es verdad que la mayoría los partidos socialistas han estado implementando políticas neoliberales, pero en este caso parece políticas neoliberales extremas. Ya hablamos sí, la ya. anterior vez que abogaron hasta por el copago en la sanidad. Entonces, Efectivamente. ¿da la eso que puso... Que es... eh, Fides, precisamente eso puso él. El... Sí, sí. Sí, o sea, Fidesz lo puso él, entonces da la sensación de que este partido ha sido tan neoliberal y es eh, tan pro-occidental, tan pro-Unión Europea, que uh -huh. el único elemento que le queda progresista es el que tienen los libertarianos, ¿no? en el sentido de que aboga más por las libertades individuales. Sí, Frey, sí efectivamente. Libertades individuales, políticas de identidad... Y, en cambio, fides tiene en este eje, en el de las libertades individuales, una concepción mucho más comunitaria, que también, de alguna sí. manera, se traslada a lo económico, ¿no? Efectivamente. Sí, de hecho, fides eso está es el partido que, que nacionaliza empresas, que, que lucha contra contra las multinacionales, y en esa lucha contra las multinacionales se apoya incluso sobre los húngaros y apoya las reivindicaciones sobre las húngaras, que es algo, por ejemplo, que, que es increíble, ¿no?, que... que que cuando los obreros húngaros piden aumento de sueldo en las multinacionales como mercedes o opel eh, no sea la izquierda la, la izquierda parlamentaria la que la que está asumiendo estas reivindicaciones y luchando por ellas sino que sino que es fieles o por ejemplo incluso la política de decides de, de, de bajar los precios de, de servicios básicos a la población como, como son la electricidad el agua eh, y ese tipo de servicios Eso lo ha hecho es una unidad de fides y la primera respuesta de la supuesta izquierda no fue decir hombre esto está bien no vamos a apoyarlo no no fue fue denunciarlo no y criticarlo y decir que esto era una medida populista que no llevaba nada y que lo único que iba a hacer es, es encarecer realmente los productos y cuando no ha pasado eso cuando se ha visto en realidad no no no no no ha empeorado la situación no, no ha subido los precios y no no han llegado esa subida no ha llegado por otro lado pues en las elecciones se han apuntado un poco al carro, pero ya mucho y muchísimo después y entonces decían, "No, pues nosotros vamos a bajar los, los precios en estos servicios son un 6%." Pero ya sonaba muy falso porque el primero que lanzó esta teoría, esta idea fue Fides y el que la aplicó en la práctica fue Fides. Los socialdemócratas nunca la han aplicado en la práctica, entonces suena un poco un poco falso completamente. No sé mi. ¿Sí? Una sí. pregunta, ¿cómo se ve la crisis de refugiados en Hungría? Porque es que aquí estamos muy ¿Es acostumbrados a ver Igual, ah, yo, sí. ah, igual yo, por, vale. eh, acabamos, cerramos este capítulo de los partidos y entramos ya vale, en vale. eso, ¿de acuerdo? para que Porque estábamos hablando un poco de lo comunitario, ¿no? que parece uh -huh. que eh, tiene una perspectiva más comunitaria, Fides, eh, conservadora en las diversidades sí. individuales, pero que de alguna manera tiene una traslación también a lo económico. Pero en el arco parlamentario, uh -huh. en la actualidad, según vemos, parece que la, uh -huh. la confrontación más fuerte va a ser entre Fides y y Jobik, y Jobik sí, es efectivamente un partido todavía mucho más comunitario, tanto sí. o sea, más conservador en las libertades individuales, más restrictivo respecto a las libertades individuales, más nacionalista húngaro, pero a la vez claro, más intervencionista también en lo económico, ¿no? efectivamente de todas más respecto a yovic están pasando cosas muy extrañas en el interior de yo vi que no sabe uno muy bien eh, muy bien qué está pasando en el momento en el que en el que han empezado a apartar al, al sector más radical para ofrecer una cara un poco más amable y, y poder dar ese salto al poder eh, han sucedido algunas cosas interesantes a nivel a nivel nacional por ejemplo la derrota de, de fides en el, en el referéndum respecto a los refugiados por ejemplo o ahora también querían querían eh, celebrar olimpiadas en Hungría. Y, y el proyecto ha fracasado porque, porque bueno, o sea, no no no hay una, no hay una posición política real, pero a, a través de, de asociaciones no gubernamentales o a través de otros medios sí se ha conseguido movilizar a parte de la población contra eso y ha habido una respuesta respecto a, a Fides. Y es curioso porque en esta respuesta que hay, en esta oposición que se ha formado en torno a Fides, el papel más relevante está siendo de Jobbik. Y entonces se ha dado una situación muy, muy, muy peculiar y es que eh, desde la supuesta izquierda se han empezado a lanzar guiños a Jobbik para que para intentar formar una especie de bloque contra contra Fidas, por ejemplo, para las próximas elecciones, porque la izquierda o la supuesta izquierda toma ha tomado conciencia de que no hay otra forma de acabar con Joe Biden con Fidas en lo mismo que si no es apoyándose en el segundo partido más importante que es Jovic esta, esta propuesta ha fracasado, obviamente, porque tampoco tenía mucho sentido pero pero pero surgió de la izquierda incluso de algunos dirigentes supuestamente de izquierdas que planteaban eso no que bueno, hay que contar con Jovic y vamos a apoyarnos en Jovic para acabar con Fides aunque al final eso no no parece que, que vaya a funcionar ¿no? sería yo creo que un suicidio para Jovic también claro, hay que igual situar a nuestros oyentes y explicarle que Jovic es un partido eh, originalmente pseudo-fascista Y sí, que, bueno, yo creo que sin pseudo. Sí, sin pseudo, fascista directamente, sí, sí. ¿no? Que, entre otras cosas, eh, gente próxima a Jobico, entre sus juventudes, se dedicaban a dar palizas y a perseguir a, a minorías étnicas, al pueblo uh -huh. gitano o a minorías sexuales también, ¿no? Sí, de, de hecho, en realidad, eh, desde que ha empezado este proceso de, eh, moderiza, moder, eh, de moderación, Eh, han cortado un poco estos estos contactos, ¿no? Y, y por ejemplo, ya está la famosa sobremente aviso de ya, la, la guardia húngara, sí. que en sus primeros en sus principios estaba muy muy vinculada a Jobbik, luego fue prohibida y entonces, bueno, pues ha cambiado un poco la situación, pero ahora, ahora por ejemplo no, no hay relación entre entre Jobbik y lo que queda de la de la guardia de la guardia húngara. Pero originalmente sí, fue originalmente eh, prácticamente surgió de, surgió de Jobbik realmente hay una situación un poco extraña porque porque uno no sabe yo no, no tengo muy claro hasta qué punto ese, esa moderiza, esa moderación de yo que es producto solamente de un mero cálculo electoral y en realidad son los mismos o, o realmente hay algo un poco más un poco más más profundo también es verdad que por ejemplo yo lo está haciendo muy bien es decir que yo hablo por ejemplo con amigos liberales e incluso yo mismo ¿no? yo mismo sé que soy consciente de que yo es un partido originalmente fascista aunque no, no ha cambiado, ya sé que ha cambiado, pero pero no, pero sigue siendo yo creo un partido fascista y cuando cuando ves alguna de sus propuestas dices, bueno, esto es que tiene razón, ¿no? No se puede, no se puede, sino yo yo a lo mejor puedo, puedo desconfiar de ellos porque porque tengo muy claro que son fascistas, pero una, un un húngaro normal a lo mejor que no se interesa mucho por la política, que a lo mejor ni siquiera sabe, de hecho la mayoría de los húngaros que votan a Jovic seguramente no, no son conscientes de que votan a un partido fascista y además no son son conscientes sino que no no son fascista tampoco ellos es decir no ni son fascistas ni quieren serlo no, ni les gusta el fascismo simplemente ven que hay un partido que representa más o menos eh, que defiende más o menos sus intereses y entonces votan a Jovic De hecho, de hecho, por ejemplo, hablando de este tema, a mí me preocupa, me preocupa bastante, me preocupa bastante este discurso porque había un momento en el que en el que, por ejemplo, desde la izquierda, antes de que surgiera este proceso de acercamiento a Juppi, en un primer momento, eh, la izquierda, por ejemplo, hizo muchos ataques a Juppi con este con, con este argumento, ¿no? de que sois fascistas, etcétera, y me parecía casi gravísimo que lo hicieran porque a mí la impresión que me daba era que cada vez que el Partido Socialista llamaba a lo, a Juppi fascista, estaba consiguiendo que, que un votante de Juppi que no es fascista y que en principio no sería fascista nunca, que llegara a aceptar la idea de que Jobbik es fascista y dice, bueno, me da igual que sea fascista o no, pero es el partido que me representa. Y entonces me parecía muy peligroso. A menos mal que se cuenta al final de que este de que este discurso de acusar yo Jobbik de fascista no llegaba nada, sino más bien al contrario, a, era un peligro. Y ahora se han moderado un poquito y bueno luego han cambiado un poco la situación cuando han visto que Jobbik empezaba a oponerse a Orban, entonces se han olvidado un poco de ese tema y ahora ya pues hay mejores relaciones. De alguna manera ¿no? sí, no, en ello un, un poco complicado, ¿no? Una cosa un poco compleja, digamos. Sí, o sea, no estamos muy habituados en occidente a este tipo de esquema en el sistema de partidos. Claro, sea, igual y ahí yo vi, según me comentabas, ¿no? ha sido ha actuado un poco de fuerza movilizadora para parar grandes proyectos del, ¿Mm? del gobierno como las Olimpiadas, ¿no? Lo de quererse sede olímpica. ¿Cómo está en Sí, sobre todo... Sí, sobre, sobre, todo, sobre todo realmente no, no tanto las Olimpiadas, porque aquí ha habido otros elementos también a tener en cuenta, pero sobre todo el gran… porque a fin de cuentas no deja de ser más que una, una especie de cuestión propagandística, pero lo que sí ha sido muy importante ha sido el tema de los refugiados, porque bueno eh, yo, eh, Hungría y el gobierno de, el gobierno húngaro y eh, Fidesz se oponen completamente a la, a la propuesta de, de repartir las cuotas de refugiados que quiere imponer la Unión Europea, de que cada país acepta un número determinado de refugiados una pregunta, Josémi, sí, ¿qué sí, sí. es lo que más o menos eh, eh, bueno, eh, plantea el gobierno de Orbán y plantea el plantea la sociedad húngara, porque es que de aquí conocemos lo que los periodistas de aquí han ido a Hungría, nos uh -huh. han dado una imagen, bueno, un poco negativa de Hungría. Yo no sé si tienen razón o no tienen razón, pero la sensación que tenemos es que no conocemos el punto de vista de los húngaros y de un gobierno que, queramos o no, pues ha sido votado por los húngaros. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que lo vives ahí? Sí, bueno, yo, yo tengo que decir que en ese sentido yo estoy muy disgustado con la opinión que, que han dado en, en Europa Occidental de lo, del conflicto de los, de los refugiados. En el caso concreto de, de los incidentes que hubo, os acordáis, hace un par de años o con toda con todos los refugiados llegando a, en, en masa, bueno, el año pasado también, llegando en masa a Hungría y tal... Eh, se ha dado una imagen muy muy injusta de Hungría porque se, se intentaba poco menos que poner a los húngaros de, de los culpables de todo esto cuando en realidad lo que hay eh, los húngaros se han encontrado con un problemón que no sabían muy bien cómo solucionar y, y no se no, no hubo gran ayuda por parte de, de, de los demás países a Hungría, como tampoco la ha habido a otros que han tenido este problema, ¿no? Como tampoco le ha habido a Grecia, por ejemplo, o a Serbia, aunque Serbia es un poco diferente porque está afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, era increíble oír en televisión decir eso, pues, que qué los húngaros que detienen a los refugiados y que no los dejan pasar, cuando en realidad es que la Unión Europea obliga a Hungría a hacer eso. Y que y yo me acuerdo, por ejemplo, eh, no sé, pues, en verano, cuando hubo estas movidas con los refugiados que, que llegaban decenas de miles y cientos de miles, eh, el problema era que, que, que Hungría estaba desbordada completamente y cuando los refugiados se marchaban de Hungría o cuando los trenes de salían de Hungría trenes normales donde iban pues, turistas, gente normal y, y que va de turismo digamos o al de trabajo y además también iban los refugiados huyendo, pues de repente las autoridades eutecas por ejemplo para, cortaban la frontera paraban los trenes y, y, y esto ha sido un poco lo que lo que movió un poco al gobierno húngaro a tomar medidas radicales como cerrar la frontera etcétera pero claro esto no se cuenta no, no, no nos cuentan que, que es que estaban cerrando los obstecos la frontera con Hungría y parando los trenes parando los eh, los autobuses etcétera entonces ha habido una situación un poco un poco complicada además tampoco se ha contado que, que, que por ejemplo Alemania alemania amenazó a Hungría en principio en el momento en que Merkel estaba en los medios de comunicación invitando a los refugiados a que vinieran a Europa a la vez Merkel estaba acusando amenazando al gobierno húnngaro diciéndole que bueno que el refugiado al que se coja ilegalmente en Alemania y que se, y que haya pasado por Hungría se le devuelva a Hungría es decir se le estaba se estaba amenazando Hungría con deport, con que Alemania iba a deportar a Hungría pues eh, decenas de miles de refugiados ¿no? entonces eh, la situación es bastante más compleja de lo que se ha querido lo que se ha querido decir en la prensa luego respecto al, al discurso de Jobbik hay que tenerlos en cuenta dos cosas a mí en un principio el discurso de Jobbik respecto a los refugiados me parecía bastante razonable es decir eh, la, lo que planteaban era que bueno no se puede acoger a decenas de miles de personas cientos de miles de personas es un, es un problema además hay un montón de problemas respecto al racismo respecto a al conflicto de lo que puede suponer también eh, el que esta gente llegue pero también es verdad que cuando en el momento en que esto se ha convertido en, en un en un digamos un problema de campaña cuando se hizo la campaña para el referéndum en la campaña electoral para el referéndum en hungría en el momento en que esto se convierte en un, un referéndum yo eh, vi pone toda digamos toda la carne en el asador para para ganar el referéndum Y organizó una campaña que es verdad que es bastante lamentable ¿no? en el que ha, de, ha demonizado completamente a los refugiados y había hizo carteles por ejemplo se ha gastado muchísimo dinero en carteles que daban una imagen lamentable de los refugiados como si fueran todos terroristas etcétera pero hay que tener sí, en cuenta esto pero hay que tener en cuenta que esto no era, no es la postura de, de firedes oficial en un principio sino que ha sido simplemente parte digamos de la propaganda que se ha usado por parte de, de fides para para digamos eh, para usar un en referéndum. Entonces, la postura inicial de Frias a mí me parece muy lógica y muy razonable. Luego como lo han llevado a cabo en la práctica en el referéndum a nivel de propaganda, pues entonces ahí sí que se puede criticar bastante porque ha sido un poco ha sido un poco brutal. Pero es verdad que por otro lado, en Europa, por ejemplo, no se ha intentado eh, mostrar la verdadera situación de lo que estaba pasando y no se ha no se ha no encontrado eso que, que que por otro lado Alemania estaba presionando a Hungría para que para que no pasen refugiados. Por otro lado, los invita. Por otro lado, usted cierra la frontera cuando quiere. En fin, había un montón de problemas que no se estaban comentando respecto a, esta, a este problema. Sí, es que ahí hay un problema que es, por un problema social. Pues hay estados que se les obliga a hacer un esfuerzo, que a lo mejor, pues, esos estados no están preparados para por sus recursos, que ya tienen sus problemas. Pero luego, por otro lado, también eh, ya contamina un poco cuando esto se une a un problema, pues que si, cuando se quiera hacer ver que hay un problema de guerra de razas o guerra de naciones, hay ¿eh? como una invasión a Europa, una, una, un, eh, una invasión hacia la raza blanca y yo creo que eso, algunas declaraciones en ese sentido... Que, sí. que no digo yo que las haya hecho el gobierno húngaro, pero sí, por ejemplo, algún político de Jobbik o o mm -hmm. supuestos simpatizantes del gobierno húngaro, pues tampoco ayudan a Hungría a, a, No, eso no. no de, de hecho la, a, la, los... la, la, la campaña la campaña que hizo Fides eh, por el tema del referéndum fue lamentable. Es decir, que ahí en ese sentido es lógico, yo yo puedo entender que un periodista español llegue ahí, por ejemplo, y ve, ve los carteles y, dice, madre mía, esto qué es. También es verdad que hay que entender un poco que cómo empezó todo, ¿no? Entonces, eh, igual que eso es verdad, también es verdad que, por ejemplo, el conflicto no empieza porque el gobierno ungros sea muy malo y, y detenga a la gente. Hay que tener en cuenta, además, que, por ejemplo, lo que pasaba en un principio es que... Eh, cuando los refugiados entraban en Hungría, la ocasión había recoger el refugiado, meter en un campo de, de refugiados, digamos, abierto, es decir, no estaban cerrados, no estaban, se podían marchar cuando querían, y se suponía que los refugiados tienen que estar en Hungría, vamos, en este campo de refugiados hasta que llegara su su la decisión sobre su solicitud de de de de estado de, de todo, todo refugiado o no. Luego lo que pasaba en la práctica era que como eran campos abiertos, todos los refugiados se marchaban obviamente porque nadie venía a quedarse a Hungría, querían irse a Alemania o a otros países, entonces cuando llegaba la el fin de la solución de su solicitud ya fuera positiva, ya fuera negativa, da igual, resulta que los húngaros no sabían ni dónde estaba refugiado, porque ya no estaba ahí. Entonces, eh, en ese sentido, Hungría, por ejemplo, tampoco estaba cumpliendo al 100% lo que le decía la Unión Europea, porque según la Unión Europea tiene que controlarlo. Pero claro, a ver cómo controlas si tienes a 100.000 personas o a 100.000 de, de personas entrando, eh, ¿cómo, ¿cómo controlas eso? ¿Qué puedes hacer? Entonces, luego, por ejemplo, el gobierno húngaro lo que decidió es hacer los campos de refugiados cerrados, que también es un poco fuerte. Pero claro, cerrados es... Casi en plan policial, claro, porque los cierran, los tienen encerrados y no pueden salir. Y así controlan la situación. Eso tampoco es, pero claro, tampoco lo que nos está diciendo que es que la Unión Europea está presionando a Hungría para que haga eso. ¿no? que Les están diciendo, oye, que si no lo haces te a mandar a todos los refugiados que pillemos te los mandamos a ti. Entonces, Ahí es está. un poco... un poco Ahí sí. creo que también, no sé si, igual nos aclararás, no sé si se les daba el estatus de refugiado en Hungría... En ese mm -hmm. caso, deberían de quedarse en Hungría, a pesar de que oh. quieran ir a Alemania. Y si van a Alemania, sí. Alemania los vuelve a enviar a Hungría, ¿no? Sí, bueno, eh, podía pasar, por ejemplo, que, que el refugiado estuviera en Hungría y el estatuto de refugiado no se lo diera a Hungría, sino que se lo diera a Alemania. así que podía, podía pasar perfectamente que un un, un un refugiado que estuviera en Hungría recibiera el estatuto de refugiado, de refugiado en Alemania. Con eso no había problema. Lo que pasa es que, claro, eh, en el momento en que Merkel dice que se acepta a todo el mundo, para un refugiado es mucho más seguro el decir, bueno, pues yo no me voy a quedar aquí, porque aquí en Hungría me pueden me pueden dar el estatus de refugiado aquí en Hungría o no, o me la pueden dar en otro lado, pero yo quiero a Alemania o a, o a Dinamarca o a Suecia. Entonces, lo que hacían los refugiados ya sobre todo en el primer momento cuando se podía, pues era marcharse simplemente y decir, bueno, me voy, que y cuando me detenganme tengan los alemanes y yo ya ahí me quedo. Entonces, ese por eso también también hay que tener en cuenta realmente si sí, sí podían si sí podían estar en Hungría y, y recibir el estatuto de refugiados para ir a Alemania, pero pero bueno, Era, era menos seguro, realmente. Más complicado, supongo, ¿no? También. Sí, claro, sí, y, y pues se podía rechazar. O sea, por ejemplo, si lo rechazaban, pues si se encontraba que estaba en Hungría y ya está. En cambio, si se lo rechazan en, Alema, en Alemania, pues bueno, pues ya está en Alemania. Ya es más complicado el proceso porque ya implica una deportación, etcétera, y eso ya es un proceso más largo y tiene más opciones de, a lo mejor, eh, evitarlo. Mientras que si está en Hungría pues y rechazan su solicitud a Alemania, pues ya no puede hacer no, no no está en Alemania, no va a llegar. Sí. Uh -huh. Es que hace poco ha habido elecciones en Holanda, bueno, fue ayer. Sí, sí. Ayer, no, la semana pasada, perdón. Eh, que ganó ganó el Partido Liberal frente a builders que builders también se le identifica, se le identifica identificado en cierta prensa con, con Orban, o con uh -huh. partidos parecidos. Es que hay como un, una especie de, de tutti-frutti, creo que Que, que, que, que lo impulsado tanto por los think tank oficialistas de la unión europea tan y tanto por ideólogos de, de, de supuesta izquierda que es por un lado el establishment con sus más o menos pero por otro lado a todo aquel que rompe el establishment sí, sea sí, pues el equipo que es un partido digamos que no es, de, no es de extrema derecha o sea orban o sea o sea la extrema derecha venía al centro como Marine le pen o ¿no? la extrema sí. derecha más extrema pues meterlos como en un pues, sí, como en un digo, esto, ¿no? Como, por un lado eh, los digamos los europeístas globalistas que a su vez tienen una ideología digamos eh, en lo en lo social o en lo humanitario más progresista y por otro lado como si hubiese una unas hordas o un, un Un, eh, una internacional eh, nacionalista identificada con el reaccionarismo que eh, que pues eh, meten allí a todo aquel opuesto a la unión europea desde hecho desde lu equipo orbán hasta sí, sí, sí. hasta la más derecha entonces aquí yo creo que estamos entrando en un juego bastante peligroso porque estamos podemos llegar a identificar cualquier postura soberanista con eh, con la extrema derecha y de ahí identificar cualquier postura crítica hacia la Unión Europea o hacia la geopolítica europea como extrema derecha a en las elecciones de Estados Unidos, que parecía que Hillary Clinton era el progresismo, mientras que Trump era, bueno, el demonio con patas, cuando cuando realmente Hillary Clinton pues pertenece a esa élite que ha, que ha, pues ha impulsado todas las guerras en Oriente Medio o en los tiempos de Obama. Entonces, pero por otro lado también se ve algo... Eh, Yo creo que es todas en todos los países europeos a la derecha, porque les ayuda a identificarse con aquello que, con aquello que bueno, pues que las clases trabajadoras eh, pues con la oposición hacia aquello que las clases trabajadoras eh, no se sienten identificadas como el establishment europeo. Eh, por ejemplo, en las últimas elecciones parece que ahora la victoria del Partido Liberal, que es un partido eh, pues muy muy muy muy alineado con los poder, con, con los poderes eh, transnacionales, por ejemplo, al a, es un partido que ha impulsado las eh, sanciones contra Grecia de la postura más dura contra el gobierno Syriza. Eh, ha impulsado la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea en un referéndum constitucional o algo así que hicieron, que fueron derrotados y parece que eso es la victoria contra el fascismo, supuesto fascismo al que Builders, al que yo no tengo ninguna simpatía, representa. Bueno, Builders y detrás de Builders pues pues todo aquello que todo aquello que supuestamente son los ángeles de Builders, pues Orbán y tal, tal, y es algo que llega hasta Putin. O sea, algo, bueno, que no llega, sino que Eh, hacen esa foto, eh, meten esa foto a cualquiera hasta a Putin. Entonces, sí, sí. Eh, ¿no ves aquí que esto, pues bueno, que Orbán, el quidado o no, puede ser, eh, digamos, eh, cortejado o se deje cortejar por, la, por esta derecha? alguien dicen, bueno, pues si resulta que nosotros somos amigos de Orbán, pues vamos a ser amigos de Orbán de verdad. No lo sé cómo lo ves, lo ves tú. Igual, el José, es... José, José, sí, perdón, sí. antes de que contestes para situar a nuestros oyentes, ¿eh? porque claro, yo aquí ha utilizado a, a diferentes partidos y e igual se sienten un poco eh, perdidos. Cuando yo he hecho, por ejemplo, Jovic sería el partido más a la ultraderecha, más ultraderechista que hay en el Parlamento Europeo. De hecho no uh -huh. forma parte ni del grupo parlamentario no, no, del no, no. Quitando quitando Amanecer Dorado de Grecia, que sí más a la derecha todavía. todavía más a la uh -huh. derecha, sí, pero algo similar, el Amanecer Dorado de Grecia y yo vi, ¿no? Y que no participa ni en el grupo parlamentario de, del Frente Nacional. Luego estaría el frente nacional que es de, tiene su grupo parlamentario y donde además de del frente nacional hay eh, otros eh, partidos como pues por ejemplo el partido de la libertad austríaco el que se enfrentó por la presidencia con el verde y que al final perdió o también está el partido de la libertad de bilder no o sea, bilder de alguna manera iría con el frente nacional en europa luego está el, parti, eh, el partido el partido o el grupo parlamentario en la unión europea en el que conforman y movimiento 5 estela etcétera, uh -huh. que son euroescépticos pero más lights, y no son propiamente ultraderecha, tal y como entendemos ultraderecha, y luego estaría el partido de los reformistas y conservadores, donde están los tories británicos, y están, por ejemplo los, el partido de los hermanos Kaczynski eh, ley y justicia polaco, y luego está uh -huh. el partido popular, del partido popular español, del partido de Merkel, los democristianos de Merkel, y ahí es donde está eh, fides exacto exacto aunque aunque siempre está continuamente hablándose del tema de si si lo van a expulsar o no por porque por no porque llevar, llevar a cabo una política un poco diferente a la que debería entonces eh, no es la primera vez que se habla de, de expulsarlo por ejemplo del grupo sí pero en este sentido claro lo que yo estaba planteando yo creo que yo lo, lo tuyo para un poco hasta trasciende de, de hungría Hungría es un elemento más sí que hay una tendencia a igualar Eh, partidos sí. y sensibilidades eh, ideológicas muy diferentes simplemente por tener una posición no muy occidental o... por tener una posición soberanista sí. y no excesivamente atlantista para entendernos algunos son antiatlantistas otros son atlantistas lights y otros son uh -huh. bastante indemmido ¿no? sí, de hecho de hecho por ejemplo en respe respe respecto a hungría eh, yo digo en medios españoles he leído dar una imagen de Hungría como si Orban fuera fascista y estuviera gobernando con, con Jobbik, por ejemplo. ¿no? De hecho, me he encontrado... O sea, no, no digo que lo dijeran directamente, pero que sí daban esa imagen un poco ¿no? de, de que en Hungría gobierna la extrema derecha o algo parecido. Y, y hasta luego, con discutiendo con gente, pues la gente me lo decía. Dice, no, es que en Hungría gobierna, Jobbik, eh, gobierna la extrema derecha y Jobbik y orbán Y claro, decías, bueno, por favor, <risa> esto no tiene es con la realidad, ¿no? De hecho, Or Or Orban y Jobbik son completamente opuestos, son enemigos ahora mismo. Claro. Entonces... Sí, efectivamente tiene que ver esto. Y además hay una cosa que también me llama la atención y es que, por ejemplo, en Hungría eh, se han dado cuenta un poco de esta situación también. Entonces, eh, yo sí que he visto, en, en, en, por ejemplo, en fides quizá porque no le queda más remedio, pero sí que he visto, por ejemplo, que, que en Europa, eh, en el momento en que se ha sentido amenazado por la política oficial europea, de la Unión Europea, que esto viene viene de antes, de los refugiados mucho antes, esto solo fue uno, un capítulo más del conflicto, eh Hungría por ejemplo ha buscado sus, sus aliados digamos dentro de esta situación y, y no ha importado realmente que si compartido sea de derechas o sea de izquierdas eh, por ejemplo ahora mismo los hungros se llevan muy bien con Eslovaquia y el, el el gobierno eslovaco es un gobierno de izquierdas un mm. gobierno socialdemócrata y se llevan de maravilla porque los dos se sienten amenazados por el mismo por el mismo proceso por lo, por la misma europa digamos por el mismo gobierno alemán por así decir y Y entonces eh, a pesar de los conflictos que hay entre que ha habido siempre tradicionalmente entre Hungría y Eslovaquia y a pesar de tener gobiernos ideológicamente totalmente opuestos, de hecho el gobierno eh, eh, eslovaco, por ejemplo, es muy nostálgico de la época comunista, etcétera, a pesar de eso, pues eh, se están eh, hay unas relaciones muy buenas ahora y, y están unidos realmente en esta lucha, digamos, por mantenerse un poco por, por enfrentarse un poco a la Unión Europea, digamos. Mhm. Al político Vamos a hacer ahora aquí un descanso, vamos a respirar un poquito, vamos a escuchar una canción y volvemos. Eh José Minio lo va a presentar, es una canción de Panonia All-Star Ska Orquestra, ¿no? Capitán sí, Amos el Paso. Es un grupo un grupo ska bastante famoso en Hungría de de creado en el 2003 y es quizá ahora mismo el grupo más importante así de, de, de música ska en Hungría y bueno, hace bastante bastantes conciertos. Muy buenos. Esta canción que os he traído es de Gagarin, de, está dedicada a Gagarin. No es nada política ni nada, pero bueno. Está dedicado, se llama Halo Gagarin, ¿no? Sí, Halo Gagarin, efectivamente. Escuchamos la canción y, y seguimos. Immer in azor no Entonces, con con Hungría, igual se nos ha quedado un poquito en todos estos análisis que estábamos haciendo un poquito más eh, apartada, ha aparecido de forma tangencial, pero no le hemos dado mucho protagonismo, es a la sociedad civil. Lo que se llama esto la sociedad civil, esta palabra no me gusta a mí mucho, pero digamos, ¿cómo, no, está, tampoco, no. <risas> cómo, cómo están los movimientos sociales, el tejido asociativo y cuál es uh -huh. su capacidad de eh, impactar en política política? o de impulsar políticas públicas concretas aquí hay un grave problema respecto a este tema porque porque bueno hungría voy a hablar de un tema que es un poco un poco delicado pero hungungría hungría entra digamos directamente dentro de la esfera de, de soros por desgracia y, y hay un hay mucho miedo en, en el gobierno húngaro un miedo además fundado el real de que de que eh, el gobierno solo se influya en la sociedad civil a través de este tipo de organizaciones no gubernamentales, y es un miedo real que existe. De hecho, por ejemplo, en los últimos meses se ha desarrollado muchas de las campañas que ha habido en contra de Orban, o en contra de alguna medida del gobierno fides por ejemplo el tema de la Olimpiada, ha surgido precisamente de manera a través de organizaciones no gubernamentales, que no se sabe muy bien de dónde han surgido. También, por ejemplo, este lunes en Hungría se, se eligió a un nuevo presidente. Eh, en Hungría el, el, el presidente lo elige el Parlamento, no no hay elecciones, lo elige el Parlamento. Y entonces, eh, a, a partir de una ONG que propuso a un candidato eh, opositor, entonces resulta que este año había dos había dos candidatos, el, el candidato del Fidesz, que es el actual presidente, y luego había otro candidato, maiteñe, que, que había sido promovido por una organización no, no gubernamental. Y que y detrás del cual se ha, digamos se ha unido toda la, toda la oposición seguridad del parlamento y lo han apoyado como medio digamos un poco para, para detener eh, digamos a política de orbán y es muy curioso porque porque por ejemplo Maiteni, que es el ha sido el, este candidato con poco de sorpresa eh, resulta que es es un hombre fuerte de, de soros ¿no? es el, el, es el director de una fundación creada por soros y que todos los años recibe muchísima cantidad de dinero de de las fundaciones de Soros. Entonces ahí hay no es el primer caso ni va a ser supongo que el último, pero a mí me da, me da la impresión de que de que en ese sentido este tipo de de organizaciones más allá de que en sus luchas sí sí, perdón, sí, ¿Hola? Sí, sí, sí, continúa, continúa. Ah, perdón, ah, perdón. Sí, perdón. más allá de sus, de sus luchas, eh, de que en sus luchas, digamos, sectoriales eh, tengan razón, por ejemplo, el tema de la, de la ecología, por ejemplo, es muy, muy activo. Hay eh, muchas organizaciones, por ejemplo, que luchan si va a haber una construcción o, o alguna cosa pues para que no se destruyan los árboles, ni etcétera Entonces, más allá de, de, de que en, esa, en ese aspecto eh, sectorial tengan razón, Es verdad que, que hay una, una impresión generalizada en muchos sectores de la sociedad de que de que muchas de estas organizaciones reciben dinero de fuera y de soros, por ejemplo, de Estados Unidos y o de la CIA, por ejemplo, y, y el gobierno húngaro en está reaccionando de manera muy muy eh, muy agresiva también, ¿no? Los ve como como eso es una agresión de fuera. Eh, es difícil ver hasta qué punto el problema este punto esto afecta a todas las asociaciones pero es verdad que es un hecho que existe es decir eh, eh, se ha visto mucho últimamente por ejemplo la con mai y por ejemplo que al final no fue elegido presidente porque era imposible porque en el parlamento un eh, gobierno de domina fides entonces eligió al candidato de, de, de fides pero ha sido curioso ver por ejemplo cómo eh, surge de una, de una ong toda la oposición se, eh, se alía a él Y resulta que es bueno es, que es noble, es de solos o sea, además no, no solo uno se entiende sino que dices eh, en un país donde el antisemitismo eh, donde existe un antisemitismo latente y donde este este tipo de cosas son un problema eh, ¿cómo puede ser por ejemplo que, que un partido supuestamente de izquierdas elija eh, intencionadamente a un candidato de que del que bueno no hace falta ser muy inteligente para ver que, que es un candidato de soros ¿no? entonces bueno esto es un, un problema bastante grande ahora yo creo y afecta mucho a la, a la sociedad a la sociedad civil desde, desde este punto de vista yo creo que me da, me da la impresión de que de que, de que ahora eh, se está reanimando mucho la sociedad en ese sentido porque han, han se han dado cuenta los partidos de oposición que es la quizá la única manera de debilitar un poco a, a, a fides y yeah. Pero originalmente, entonces entiendo que la sociedad civil no era muy fuerte, los sindicatos tampoco serían muy fuertes y, y, y gracias a ello probablemente ha crecido parte de la sociedad civil gracias al dinero no solo de Soros, sino de la de, sí, de dinero que llega la Unión Europea para sí. las ONGs, etc. ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Mm? Por supuesto también hay asociaciones vinculadas a fides por ejemplo no es decir aquí el problema es que hungría es un país eh, no es un país rico entonces el dinero para las asociaciones eh, pues hay poco y, y las maneras de conseguir este dinero pues bueno ya fides tiene algunas asociaciones que reciben, por supuesto están muy bien financiadas desde el estado y las que no las que no son favorables al firedes no y muchas que no son favorables alfiles, pero que luchan contra, que son opositoras, o que te digo, que de alguna manera se oponen al gobierno en alguna cuestión sectorial, pues que no claro, reciben dinero de fuera también. Sí, y supongo que además en el caso de Bogdá, sí que el protagonismo de Soros es especial, dado su origen húngaro, eh, probablemente pues eh, ponga más esfuerzo en Hungría que en, que en otros países. Eh, en este sentido sí que hemos visto también movilizaciones en ¿no? los últimos años, contra el gobierno Fides que a veces van con banderas de la Unión Europea y que bueno, buscan de oponerse a la política de Fides, pero siempre reivindicando un poco las ideas más globalistas, más occidentalistas y confrontándolas sí. con el gobierno Fides. Es que, sí, efectivamente. De esta forma se hizo un momento sí. Yo veo algo muy peligroso, que puede ser muy peligroso para las izquierdas, es que se fragmente el panorama político en dos, en dos bloques. Uno sería un bloque eh, un bloque, digamos, una pelea entre Soros por un lado y Duguin por el otro lado. Duguin el filósofo sí. este ruso que se dice que está a Putin, pero yo no yo no lo veo tan cercano, pero se, se suele exagerar ahí para decir que Putin, pues bueno, que es un ultrarreegista y eso. Bueno, un, por un lado sería soros, digamos, estos esta pues digamos izquierda o, o, o este progresismo más que izquierda eh, globalista, eh, con ciertos valores, ciertos valores eh, progresistas, pero siempre interclasistas y como interclasistas pues estos valores supuestamente izquierdistas eh, al final beneficiarían a la burguesía porque los valores que todo el mundo los puede defender si no hay mo mo un movimiento obrero fuerte que los defienda, al final son valores que eh, que la burguesía pues los acaba utilizando en, en provecho propio, eso pasa con todos los terrenos en juego que hay, si tú no puedes ocupar pues lo ocupa el contrario eso por un lado, y por el otro lado pues eh y, yo, y no tiene una agenda muy neoliberal. Sí, sí, sí, Pero por otro, y por otro lado pues eh, que sería Duggin, que sería eh, eh, un pensamiento que sería bueno, ya que el imperialismo globalista anglosajón es supuestamente de izquierda y eh, el antiimperialismo o sea, el, el, la soberanía nacional y todo eso debe ser de derecha esto debe ser tradicionalista debe ser nacionalista debe ser anti progresista pero eh, eh, a su vez eh, con un mensaje que pueda atraer mucho más a las clases a las clases trabajadoras y Eh, y a, a, las, a las clases pues perdedoras del las clases y naciones y sectores perdedores de la globalización. Entonces, esto puede ser muy muy muy peligroso para la izquierda para la izquierda actual, la izquierda que, que bueno, que nosotros defendemos. Sí, de otra forma yo mirando, por ejemplo, un poco el, el, la situación que hay en Hungría, por ejemplo, la situación de la izquierda en Hungría es una catástrofe, ¿no? Es decir, eh, bueno, yo creo que en, todo, en todos los sitios más o menos está igual, pero es que en Hungría es es, es mucho más, ¿no? la, la izquierda, los partidos de izquierda ahora mismo en Hungría son esta parlamentarios, es decir que lo que hay en el Parlamento pues no es no es izquierda, son partidos liber, eh, socialdemócratas, liberales que aplican políticas liberales, además eh, desde el principio, por ejemplo, los socialistas cuando en Hungría siempre han gobernado eh, desde la caída del socialismo siempre han gobernado partidos socialistas y liberales juntos pero la cartera de, de economía siempre ha sido siempre ha estado en manos de un liberal o casi siempre no siempre pero bueno siempre, siempre ha estado en manos de, de un liberal y de hecho por ejemplo eh, hay un famoso programa el, el paquete de paquete bocros por ejemplo de los 90 que, que bueno es una aplicación de políticas de choque capitalistas y que los sonros un, un grado de a pie pues que le dan escalofríos cuando cuando la oye y eso, eso es durante gobierno socialista y, y, y es, un, es una política liberal entonces en ese sentido, digamos en el parlamento no que de izquierda, realmente no hay, bueno, aunque de nombre sí lo sea y por supuesto aunque fices lo use, ¿no? Y hable de la izquierda y acusa a la izquierda de X, etc. y X etcétera. Luego hay algunos pequeños partidos que son que se son si sí son de izquierda, pero que están fuera del parlamento y con muy pocas capaces, muy, muy pocos medios y muy poca muy, muy poca capacidad, digamos, para, para actuar y para influir. Y es muy curioso, por ejemplo, eh uno de los más importantes, quizás el más importante es el Partido Obrero que es el digamos que surge de los comunistas que no que no que se niegan a, a abandonar el comunismo y a integrarse en un partido socialdemócrata pues ellos forman un partido comunista que ha sobrevivido hasta ahora con épocas de mayor suerte épocas de menos ahora están un poco de capa, capa caída y, y es curioso por ejemplo como estos partidos pequeños a veces en la lucha diaria, aún consiguiendo aún, aún definiéndose realmente muy también muy antiurbanistas y muy y, y muy en una postura muy crítica con el gobierno. A veces han acabado dando un poco la razón también al al gobierno en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en, en el apoyo con, a los obreros cuando querían eh, para su, eh, la subida de sueldos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el margen que tienen los verdaderos partidos de izquierda en Hungría ahora mismo Es mínimo porque no están en el parlamento son partidos débiles que no reciben financiación de ningún lado que se apoyan bueno pues pues lo, lo, lo, los pocos mayors que tienen sus, sus pocos miembros y que apenas tienen que apenas tienen eh, importancia en la sociedad pero pero de alguna manera bueno eh, cuando ha habido alguna cuando han salido a la calle por alguna razón a veces han, han estado un poco cerca de orán hay partidos que no hay por ejemplo también esta izquierda unida, que es está vinculada a la izquierda unida europea y que tiene una postura muy diferente, ¿no? y muy crítica con con norma, mucho más crítica con Orban que con la posición, pero pero bueno, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Obrero Húngaro, que es el comunista, pues también tiene otra postura un poco diferente, más parti más más partidaria de decir, por ejemplo, cuando ha ha aplaudido mucho el acercamiento de Fides a Rusia, por ejemplo, pero han lo han aplaudido bastante, cosa que por ejemplo, eh, otros partidos como, como bueno, izquierda unida húngara O, u otros partidos de izquierda pequeños no no, no, no han tenido esa actitud uh -huh. Interesante entonces muy atomizada la izquierda sí. digamos más enraizada en las luchas trabajadoras ¿no? Sí, prácticamente inexistente en la práctica además también por cuestiones internas no, decir, no solo ya bueno problemas de, de eh, propaganda por ejemplo eh problemas financieros también de, de eso que se han quedado son partidos pequeñitos que no reciben casi ninguna ayuda de nadie y tampoco lo va a financiar solos obviamente o si lo va a financiar solos mal asunto y, y bueno pues pues sobreviene a duras penas y además también eh, supongo que, que bueno hay muchas cuestiones internas también ¿no? de que el hecho de ser minorías pues os lleva a aislarse también de la sociedad y a, y a formar casi grupos casi sectarios, ¿no? que que bueno, pues pues sobrevienen duras penas Bueno, y, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores, que es el comunista, ha hecho, hace cosas muy curiosas. Por ejemplo, es uno de los pocos partidos que, que ha conseguido presentarse en todas las elecciones eh, locales, por ejemplo, que son en Hungría pocos partidos son capaces de hacerlo. Pero, claro, uno ve sus resultados y dice, bueno, sí, han conseguido presentarse en todos los sitios, pero la media de votos es catastrófica, ¿no? Es 1%. Vamos, cuando llegan al 1% ya es para alegrarse, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen ahora mismo y por hoy de, de influir o de llevar a cabo una política diferente es mínima pues muy bien josé muchas gracias por haber compartido con nosotros estos ratos este rato ¿no? y, y nada pues decirle a nuestros clientes que, que pueden seguirte en tanto en twitter como en tu blog crónicas ¿Sí? y que en twitter sí, también en twitter componiendo un crónicas húngaras también te podrían seguir no si sí, efectivamente efectivamente ¿Mm muchas gracias a vosotros. Pues nada, esperamos tenerte de vez en muchas cuando para que cuentes un poquito qué, qué está uh -huh. pasando en, en Hungría. Sí, la verdad es que es bastante movida ahora la situación, así que sí, hay bastantes novedades siempre. <risa> Bien. Vale, pues esperamos de vez en cuando poder contactar contigo y tener una, una pequeña entrevista para conocer las últimas noticias que están acaeciendo en Hungría. Para despedirnos, una otra cancioncita, eso, ¿no? Vosotros, sí. Sí, efectivamente, este es un grupo muy especial, a mí me gusta mucho. Eh, se llama Hitchcock, Snappy y Chalo Dashock, que es algo así como, eh, bueno, no se me ahora mismo cómo podría traducir, eh, vicisitudes diarias o algo así. Es un grupo de milizquierdas uh -huh. y, y la canción que, que, que, os, que podamos escuchar es una canción, eh, la letra la escribió un poeta húngaro comunista, uno de los grandes poetas húngaros del siglo XX, Attila joseph que que bueno, fue comunista durante mucho tiempo eh, y cuando dejó de ser comunista es que simplemente se disgustó con el, la política del partido, pero bueno, seguía ideológicamente seguía siendo comunista. Tiene tiene poemas muy, muy buenos, brutales de los que escribió, lo los años 30, que era cuando vivió. Y este grupo hizo una canción, tiene un disco dedicado a él donde donde versiona muchos de sus poemas y eh, vamos a ver esta, por ejemplo, que es la canción, se llama Canción de Libertad, Sabado Ostal, en la que habla un poco de, de los, las ideas de de Attila Joseph. Pues muy bien, nos quedamos con la canción. Muchas gracias porisime una vez más. <tose> <tose> Muchas gracias. Ezmenteok FM Irratian, tes lorduan. pasa.